261, docentes, conforme a las disposiciones del reglamento, pueden ejercer la docencia. Los directivos y miembros de los consejos de la escuela. 262, los planes curriculares son aprobados por. LENF. 263, con validación y revalidación, de acuerdo al procedimiento establecido en el reglamento y con opinión previa del consejo académico. La convalidación académica se autoriza mediante resolución del director de la escuela respectiva. 264 es un principio de la formación profesional policial. Desarrollo de competencias pertinentes. 265 es principio de la formación profesional policial. Investigación e innovación. 266. Son graduados de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 267. Para acceder a becas de estudios en el país o en el extranjero y participar en los cursos equivalentes a los programas de preparación, actualización, especialización y perfeccionamiento de formación profesional, se requiere previamente. Haber logrado acante en los procesos de admisión a los programas de posgrado y educación continua y estar autorizado mediante resolución del director general de la Policía Nacional. 268. El Consejo Académico Superior y el Consejo Disciplinario Superior constituyen Segunda instancia 269. No es una causal de expulsión para estudiantes de pregrado de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial por infracción muy grave Participar en la alteración del orden interno 270. Es una causal de baja La culminación satisfactoria del plan Estudio Académico y el factor disciplinario, incluyendo no encontrarse sometido a proceso de investigación o judicial conforme se disponga en el reglamento. 271. Los estudiantes que sean separados definitivamente por insuficiencia académica o retiro voluntario. Deben de sufragar los gastos y rogados al Estado. 272. Los planes curriculares son aprobados por la... Escuela Nacional de Formación Profesional 273. La evaluación es integral y continua destinada a estimular y desarrollar las capacidades, aptitudes y actitudes críticas y creativas en Los estudiantes 274. Son graduados de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 275 es causal de baja. Por fallecimiento. 276 es causal de separación. No haber alcanzado nota probatoria mínima de 3 en cualquiera de las asignaturas o en el promedio general. 277. Los grados y títulos profesionales obtenidos por los egresados de la Escuela Nacional de Formación Profesional se inscribe en los registros nacionales correspondientes. 278. Es causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Participar directa o indirectamente en la sustracción, apoderamiento o daño al patrimonio público o privado. 279 causal de expulsión para estudiantes de pregrado. Participar en la alteración del orden público. 280. El ingreso a la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial se realiza mediante. Concurso Público de Méritos. 281. La formación profesional policial tiene como principio. Mejoramiento continuo. 282. Objetivos. Contribuir al cumplimiento de la finalidad objetivos y metas de la Policía Nacional del Perú incorporando los criterios, principios y valores. Institucionales que la definen. 283. Objetivos. Desarrollar ciencia policial, difundir y consolidar la doctrina que la sustenta como elemento integrador para la pertenencia institucional a la Policía Nacional en el marco de la Constitución y las leyes. 284. Es una causal de separación. Otras determinadas por ley. 285. Es la entidad competente para revalidar los grados académicos y títulos profesionales del extranjero. Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 286. Quien promueve la evaluación, acreditación y certificación de la calidad educativa de sus programas académicos y gestión institucional. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. 287. Organización y funcionamiento. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial tienen un consejo superior de formación profesional como órgano máximo, 288. El sistema de evaluación se sujeta a las características de cada programa académico y su se establecerá en el reglamento respectivo. Regulación. 289. Los docentes de formación profesional policial son los profesionales que ejercen funciones de enseñanza, asesoría, investigación, mejoramiento continuo del proceso formativo y proyección social en la escuela. 290. Las sanciones, de acuerdo a la gravedad de la infracción, se clasifican en Simples, de rigor y separación o expulsión. 291. Adicionalmente dependerán de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. La escuela de posgrado y de formación continua. 292. La formación profesional policial tiene como principio Desarrollo de competencias pertinentes 293. La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, depende de La Policía Nacional del Perú 294. Es causal de separación Retiro voluntario, salvo que se encuentre en curso en proceso de investigación administrativa académica y barra diagonal o disciplinaria 295. Finalidad La formación profesional policial tiene como finalidad pública certificar la idoneidad y eficacia. 296. El alcance del Decreto Legislativo 1318 se aplica a los estudiantes, docentes y personal de la Policía Nacional del Perú. 297. Son graduados de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial. Los estudiantes que hayan concluido satisfactoriamente su plan curricular y completado los créditos educativos. 298. El Estado reconoce los programas de formación profesional de pregrado y posgrado y formación continua que se imparten en las escuelas de la Policía Nacional del Perú. 299. Es una causal de expulsión. Acosar física psicológica o sexualmente de manera reiterada a otra estudiante. 300. Finalidad. La formación profesional policial tiene como finalidad pública certificar la idoneidad y eficacia.